Bye. Yo tapero que solo sonaba en Valencia, yo de todo pero poquito inteligencia, yo tapero que se las tiran de gas, un sí, cresito pero todavía salpa, creo que me recuerde como aquel que dejó huella y no como aquel que parita a hacer estrella, pues de qué sirve paritar lo que no tienes, cuando tu familia es la que a ti te mantiene, de qué sirve que lleves un anillo en la cabeza si no tienes un plato de comida en tu mesa, hay que ser real y deja de cantar mentiras y cuando estás en la calle público no te mira solo eres apariencia bote y pintura. musicalmente hablando tu música es basura porque ya aburre lo mismo con temas comerciales y personas de alto riesgo y dice que en residenciales reportas en videos con chicas de alta gama pero a ninguna de ellas tú te llevas a la cama ¿qué pasó colega mío con los miles que tenías? y para grabar un tema ahorras en alcancía Mucho entra pero que solo es una valencia mucho de todo pero con inteligencia hay entra pero no se la tiran de gangster cinco tresito pero todavía es un pan letras cabronas hasta agotar existencia ustedes tienen dos que tres pero con poca inteligencia Les pido perdón porque no te evidencia, si tu swag en marca ACME no me ronques de apariencia. Las gorritas planas de equipo de basquetbol, los antihorra y van falsos y camisas de béisbol. Grafiteros pongan esto con letras de aerosol, el talento no lo venden en las tiendas del mall. Con su look callejero andan vendiendo plante. pregunta usted el artista, no, el baja yo compro de segunda pero tengo porte, el prodigio dio la combi con la gorra de transformers. Cuando grabo lo saco de la jugada Y si sueño en el tema serán mil veces descargadas En el circo los payasos siempre hacen payasadas Pero si los tengo ustedes, ¿para qué pagar entradas? Aparentan que tienen, pero no tienen nada Caminan bien vestidos, pero con ropa prestada Aparentan que tienen, pero no tienen nada Caminan bien vestidos, pero con ropa prestada Furigua, Yo soy Lirical el BJ el prodigio Oye, oh yeah, BJ Estos cabrones tienen colección de gorras planas Yo tengo colección de los trágame tierra de estos cabrones <risa> Me avisas cuando llegue a este nivel Para ver si te damos una oportunidad Esto fue hecho directamente desde Sound Street Records Torea el salmista El que los mata con la pista Ya, viste que no estamos jugando Ya, BJ el prodigio